Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Les dejamos el día del Padre. Y la verdad es de que... La verdad es de que este, yo quiero poner esto porque... No se hagan, todos estamos felices de que México ganó Y vamos por más, ¿verdad? El miércoles estábamos orando Bendice a México y gana México a Francia, ¿no? Pero bueno, no se hagan Si les gusta el fútbol, ahora supe que son Béisboleros y básquetbol ¿verdad? Yo los vi que traían la playa de México ¿verdad? Pero bueno, hoy es un día especial eh, Y yo quiero hablar el día de hoy El señor puso de, en la semana Está, señor, ¿qué quieres para... Para este día que es especial, el día del Padre Y Dios me dijo, bueno pues habla de mí ¿no? Habla del Padre Y todos hemos escuchado eh, que es Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Cuántos han escuchado esto? Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y como que entendemos la mayoría La obra del Hijo Que vino, murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y medio entendemos la obra del Espíritu Santo, como que empezamos a conocerla y entenderla, que es el que viene y habita en nosotros y nos ayuda a, a caminar en santidad, nos enseña todas las cosas, como que medio entendemos la obra, ¿no? Y por allá hemos escuchado palabras que dicen recibe una nueva unción, recibe, recibe más del Espíritu Santo y, y palabras avivamiento y cosas de ese tipo, pero hoy Yo quiero en este día especial hablar acerca de conocer a Dios como Padre. ¿Tú conoces a Dios como Padre? ¿Conoces a Dios como Padre? ¿Conocemos a Dios como Padre? Mira qué maravilloso es que nosotros, simples criaturas, podamos conocerlo personalmente como nuestro mismísimo Padre celestial. ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, ¿has puesto a pensar que Él es tu Padre celestial? ¿O no, o no lo has puesto a pensar? ¿O no, ¿O no dices, bueno, pues es que, bueno, yo entiendo que Dios, pues Dios está allá arriba y Dios está allá, y, y, y como que es muy abstracta ¿eh? ese, ese punto. Entendemos a Jesús, entendemos más o menos al Espíritu Santo, pero cuando hablamos del Padre, ¿y sabes por qué es? Porque muchos de nosotros tenemos distorsionada la imagen de un Padre un gran error en el cual caemos todos es querer comparar a Dios Padre o comparamos a Dios Padre con nuestros padres terrenales y entonces cuando te hablan de Dios Padre y del amor del Padre inmediatamente nuestra mente se va ¡fum! a la imagen que nuestro Padre terrenal tiene o tenía ¿no les pasa eso? A mucha gente les pasa eso. Pero mira, nosotros nos dirigimos al Padre con muchas, con muchas, y decimos, oh Padre, Padre, Padre, pero ¿realmente lo conoces? Realmente cae en tu mente ese privilegio tan enorme que tenemos de llamarlo Padre. Déjame decirte que no todos, aunque dicen Padre, no todos son hijos de Dios. Y no lo saben, y dice el Padre, y hasta dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado o sea tu nombre. Y todo el mundo lo repite, pero no son hijos de Dios. Y ahorita vamos a entrar a ver eso. Pero ¿sabes qué? Podemos conocerlo a Dios de esa forma. Esta, ¿Sabes qué esa fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra? Principalmente vino por dos cosas. Número uno, para derramar su sangre y morir por ti y que tus pecados sean perdonados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero otro objetivo de, de, de, de, de cuando Jesús vino a la tierra fue para mostrarnos y revelarnos al Padre Celestial para que tú y yo podamos conocer al Padre íntimamente. ¿Sabes que ese fue uno de los propósitos de Jesús? Padre, la palabra Padre aparece cerca de 245 veces en el Nuevo Testamento. Te invito a que, a que Te eches todo el Nuevo Testamento y lo descubras. Y Padre fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios. Tú lo oyes a el Padre, y el Padre y yo, y el Padre me envió, y el Padre, y el Padre, y el Padre. La mencionó por lo menos 14 veces en el Sermón del Monte. Y sabes que también utilizó eso cuando nos enseñó a, cuando ores, ora de esta forma. Padre nuestro que estás en el Cielo es llevándote de la mano Jesús para revelarte a ese Dios a ese Padre pero de una forma íntima y personal el propósito de Dios es revelar que Dios no solamente es una fuerza ahí por ahí en el universo perdida o hasta allá arriba en algún lugar ahí de la galaxia sino más bien un Padre celestial cercano amoroso y personal ¿te has puesto a pensar que Dios Padre puede ser eso para ti? y que sabes que Él como Padre está profundamente interesado en los detalles de tu vida muchas personas, incluso gente creyente que tiene muchos años en el Señor, no piensan que Dios sea un Padre tan cercano especialmente si se hayan viviendo en desobediencia Si tú te hayas viviendo en desobediencia, o sea, como que quieres que el Padre esté en ¿por qué? Porque un Padre corrige, porque ama, entonces si tu vida está en desobediencia, lo que quieres es de que el Padre esté en y que no se entere, pero error, el Padre se entera de todo, ¿sí?, Pero la Escritura se refiere una y otra vez como el Padre, el Padre. Las cartas de Pablo, por ejemplo, comienzan de esta manera y el Apóstol describe a los creyentes como que somos una casa o como que so, o que somos la familia de Dios. Nos llama hijos de Dios y coherederos con su Hijo Jesucristo. Wow. O sea, eso, o sea, yo no sé tú, pero eso está fuerte. Coherederos con Cristo Hijos de Dios Mira Romanos 8 Del 15 al 17 Anótalo ahí yo me voy a ir de Porque tengo un montón de citas que quiero que te lleves hoy Porque lo, el objetivo de hoy Es de que tú te lleves algo práctico Y que digas wow Ese es mi padre y yo pueda acercarme a él no importa la edad que tengas, Romanos 8, 15, 17, dice, pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste el espíritu de qué, de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre, ¿qué es Abba? ¿Alguien sabe qué es Abba? Papi, papito mío, papito querido, por el cual clamamos, papito. Oye, pero eso es faltarle el respeto a Dios Padre. Oye, yo quisiera que tu hijo se acercara a ti y te dijera, oh Padre, que te aproves todas las cosas en la casa. Vengo a ti, oh Padre. ¿Te gustaría que tu hijo se acercara a ti? Así, de esa forma, ¿cómo llega? Mira, y cuando quiere algo, o cuando son todas las niñas Cuando quieren algo Papito, que ¿Qué quieres, mi hasta Hasta la mitad de mi reino te daré Gracias a Dios tengo puros hijos Llega la gloria, papá, quiero una promesa Los otros hasta los mangonean y los golpean Sobre todo cuando tienen niños aulas dice, por el cual clamamos papito querido, el Espíritu mismo da testimonio ¿cuál Espíritu? el Espíritu Santo que vive en nosotros, da testimonio juntamente con nuestro Espíritu ¿de qué? de que somos hijos de Dios hijos de Jesús hijos del Espíritu Santo hijos de quién? del Padre papito wow Y luego el 17 dice y si somos hijos también somos qué herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, el privilegio de conocer a Dios como Padre implica más que conocerlo como una persona o como un espíritu. Va más allá de la simple familiaridad de su gracia, amor y bondad incomparables. E incluso supera el conocerlo en su santidad, equidad y justicia. ¿Ahora qué estoy hablando? Estoy hablando que Dios tiene gracia, tiene amor, tiene bondad, tiene santidad, tiene equidad y justicia. Pero el conocerlo y relacionarte con Dios te lleva a una dimensión más profunda que todo eso. Que todo eso. Ahora, mira, por favor entiéndeme, qué maravilloso es que nosotros... Si lo quieres ver así, simples criaturas Abandonadas en el universo, en este planetita Podemos Conocerlo personalmente A él, como nuestro Padre celestial, Oh, mira Yo te pido, abrázate de eso Abrázate de eso Como decía él en la oración para mi casa de Chavir. o sea qué es lo que tienes delante qué tarea tienes delante a veces estamos dos, Dios. cuando no nos damos cuenta que tenemos al padre celestial que está viendo por nosotros puedes correr a sus piernas y abrazarte y decirle papito aba padre y, y qué, qué va a hacer él tú crees que va a hacer eso Dios Te va a ganar y te decir ¿Qué pasó, chiquito? Y si estás haciendo mal Te va a dar unas Nalgaditas Y si estás haciendo bien Te va a decir ¿Qué pasa, chiquito? Yo estoy aquí contigo Pero siempre el Padre Debes de tener esto siempre aquí El Padre no es un Dios Así que está en una nube Con un rayo Y ahora la regaste No Siempre es un Padre amoroso que te va a corregir? Sí pero que siempre lo va a hacer en amor. ¿Conoces a Dios como tu Padre celestial? ¿Sabes qué? Si no lo conoces, Él está listo para adoptarte en su familia. Gálatas 3.26 dice, Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú seas hijo de Dios, ¿qué necesitas? Confiar en su Hijo Jesús como tu Salvador personal, ese es el requisito para que tú puedas ser hijo de Dios, han escuchado por ahí allá afuera que de repente agarran y dicen no es que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, todos somos criatura de Dios y somos una gran hermandad universal y todos nos agarramos de la mano porque Dios es creador de todas las cosas. Pues sí, Dios es creador de todas las cosas Y Dios nos crea a todos nosotros Pero no todos somos hijos de Dios ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos Que por medio de la fe en Cristo Jesús Le han reconocido a Jesús Como su Señor y Salvador Le han aceptado, se han de sus pecados Y le han recibido Entonces pasas a ser hijo de Dios Juan 1.12 Y vayan anotando ahí rápido Juan 1.12 dice A todos los que le recibieron ¿A quién? A Jesús A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Escúchame, cierra tus ojos, no me vean, cierran sus ojos. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú no te has arrepentido de tus pecados y no le has... No, no te has arrepentido delante de él y has dicho Padre perdóname porque porque esto y, no, y te recibo Señor si tú no has hecho esa oración yo te pido que todo el mundo repita aquí y si tú no has hecho esa oración hagas hoy esa oración yo te pido que repitas después de mí Señor Jesús yo me arrepiento hoy de mis pecados yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti Señor Jesús Yo te pido que tú me limpies Con tu sangre preciosa Lava mi maldad Quita mi pecado Borra mis rebeliones Deshaz mi iniquidad Señor Yo te recibo hoy Como mi Señor Y Salvador Ven Espíritu Santo Y mora en mí hoy Y hazme Sellame como Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué quise hacer esto? Porque no puedo continuar hablando del Padre si tú no has recibido a Jesús en tu corazón. Va a ser algo abstracto para ti. Va a ser allá con una potencia, una energía, como muchos le llaman, por allá arriba, en el tercer cielo. Pero si tú conoces a Jesús, si tú, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tú recibes a Jesús en tu corazón Entonces Estás viendo al Padre Y tienes al Padre Pero vamos a hablar del Padre ¿Quién es el Padre? El Padre Es la primera persona De la Trinidad La Biblia enseña que hay tres personas En la Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y que ellos En la unidad que tienen Es un solo Dios ¿Estamos de acuerdo? Estamos repitiendo el credo Creemos en un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿sí? La primera persona es designada como el Padre Por lo tanto, el Padre no es la Trinidad El Hijo no es la Trinidad Y el Espíritu Santo tampoco es la Trinidad La Trinidad incluye a las tres personas Y aunque la doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está presentada en el Antiguo Testamento y en los versículos se, se muestra esto, pero en el Nuevo Testamento se define y se revela la doctrina total de la Trinidad. Y en esta revelación neotestamentaria el Padre aparece eligiendo, amando y dando. Lo repito, el Padre aparece eligiendo amando y dando, el Hijo se revela sufriendo, redimiendo y sustentando, y el Espíritu Santo se manifiesta regenerando, impartiendo poder y santificando, ¿puedes entender más o menos o sea, la obra de la Trinidad? Obviamente hay más cosas, pero tenemos que pasarnos todo el día hablando de esto, Pero la revelación en el Nuevo Testamento se centraliza en revelar a Jesús. Pero a la vez, Jesús mismo, como Hijo de Dios, revelado como Hijo de Dios, presenta a Dios como Padre. ¡Wow! No solamente es revelado en el, en el Nuevo Testamento Jesús, el Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios presenta a nosotros, criaturas, al Padre revela al Padre entonces encontramos en el Nuevo Testamento que el Padre manda y comisiona al Hijo y el Hijo manda y comisiona al Espíritu Santo y el Padre se designa correctamente en teología como la primera persona sin rebajar de ninguna manera la inefable deidad de la segunda y tercera persona o sea, no es más ni menos sino es la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en la revelación concerniente a Dios como Padre yo quiero tocar hay muchísimos aspectos de Dios como Padre, pero yo quiero tocar hoy cuatro que te lleves, Dios como Padre de toda la creación Dios como Padre o relación íntima Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios como Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor yo quiero tocar nada más esos cuatro aspectos hoy, porque son importantes, porque mi intención la intención hoy del Espíritu Santo es que tú conozcas al Padre y conoces a Jesús pero el Padre como que queda, mira si tú conoces a Jesús, conoces al Padre pero yo quiero hablar del Padre, yo quiero hablar de, de su carácter, yo quiero hablar de lo que Él es y, y el punto número uno la paternidad de Dios sobre la creación Vemos que desde el Génesis que las tres personas de la Trinidad participaron en la creación, porque Juan dice que Jesús es el Verbo, ¿sí? Entonces el Padre en su corazón concibe todo, Jesús es el Verbo y el Espíritu Santo acciona. Dice en Génesis que el Espíritu se movía sobre la paz de las almas. Entonces desde el Génesis está presentada la Trinidad, ¿sí? Entonces, los tres participaron en la creación de este universo físico, ajá, y de todas las criaturas que existen en él, y Dios, el Padre, en una manera especial, es Padre de toda la creación, de todos los arbolitos, de los pajaritos, de los grillos, de las moscas, de los mosquitos, y de ti y de mí, es creador. Efesios 3, 14 y 15, Me voy a ir así rapidísimo. Efesios 3, 14 y 15, Pablo ahí dice, por esta causa, fíjense, ¿y qué estábamos cantando hoy? Yo te alabo y vengo delante de ti a adorarte Padre. No estábamos cantando eso hoy. Fíjate lo que dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. En los cielos y en la tierra ¿De quién toma nombre toda familia En los cielos y en la tierra? Del Padre Entonces aquí incluye Toda criatura moral Incluyendo hasta los ángeles y los hombres Son de, Somos declarados para constituir Una familia de la cual Dios es el Padre En Hebreos 12.9 También la primera persona Es nombrada como el Padre De los Espíritus lo que parece aquí otra vez incluir a los ángeles y también a los hombres porque nosotros tenemos espíritu en Santiago 1.17 la primera persona se menciona como el padre de las luces una expresión peculiar que, a, que indica que Él es el originador de toda luz en Job 38.7 y en Job 1.6 y en 2.1 Se describen a los ángeles como hijos de Dios En el Génesis Adán se le refiere como Hijo de Dios por creación Y en Lucas 3.38 también Por implicación un hijo de Dios Malaquías 2.10 dice Y hace una pregunta ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Pablo cuando estuvo en Atenas. Ahí en la colina de Marte, donde estaba donde se hablaba de todo y allí los filósofos y todo Pablo estuvo ahí. Y en Hechos 17-29 él dice, siendo pues linaje de Dios. ¿Sabes qué? Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, ¿sabes qué? Eres linaje de Dios ya nada de que mi familia viene de acá y de allá y que yo tengo sangre azul y colorada y morada y ¿sabes que ahora todos somos de sangre azul venimos, nuestro linaje es de Dios Padre ¡wow! ahora mi pregunta aquí es ¿te la crees? porque a veces vivimos como que no nos las creemos Y escúchame aquí aquí hacer una nota, o sea, nosotros no somos Dios, somos hijos de Dios, gran diferencia. Así que por ahí si te hablan y te dicen, no es que cada uno de nosotros somos Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque creí en Él y ha recibido a Jesús como el Señor se acabó, y guau, guau, guau, guau, por eso soy hijo de Dios. Y más te sí. vale que te arrepientes estás... Si no te vas a llevar sí Siendo pues Linaje de Dios En 1 de Corintios 8.6 Se hace una declaración importante Para nosotros Sin embargo, solo hay un Dios El Padre Del cual Procede todas las cosas ¡Wow! ¡Qué padrísimo! ¿Estás conociendo a Dios como Padre? mi intención, o sea, no por hacer menos al Hijo y al Espíritu Santo tiene pero la intención es que conozcas del Padre y eso ayude a aumentar tu fe porque la fe viene por el oír y el oír que es la palabra de Dios del Padre del cual posee todas las cosas y en las bases de estos textos hay suficiente campo para concluir que la primera persona de la Trinidad es el Creador el Padre de toda la creación y que todas las criaturas que tienen vida física deben su origen a Él Todas las criaturas participan en este sentido En la hermandad universal de la creación Pero Escúchame bien Por ahí hay dos, dos, tres doctrinas Que dicen que todos somos hermanitos Y nos agarramos de la mano Porque como Dios es el creador de todas las cosas Pues entonces pues todos somos criaturas de Dios Y nos agarramos de las manos No, esto no justifica El mal uso de esta doctrina Liberal para enseñar Que hay una salvación universal <tose> Perdóname, pero no hay una salvación universal Bueno, si sí hay una salvación universal Que es a través de Jesús Pero tú necesitas recibir a Jesús Entonces si te dicen No, es que si Dios es tu padre Pues entonces, pues eres papito Y ya, ya no tienes que hacer nada No Sí tienes que hacer ¿Y qué sabes que tienes que hacer? A recibir a Jesús como tu Señor y Salvador Por eso la importancia de que yo quise que oráramos Por si tú no habías recibido Pues entonces, se hace. Entonces queda establecido, Dios, Dios el Padre es el creador de todas las cosas. Mas no todas las criaturas de Dios son hijos de Dios. Por eso yo cuando hablo así con gente, bueno, es que, ¿sabes que Tú no entiendes las cosas de Dios porque eres que tú No, yo soy hijo de Dios. ¿Quién te dijo que eres hijo de Dios? No, pues, pues la iglesia o el sistema o la filosofía o demás. No, perdóname. La palabra dice que si tú recibes a Jesús... Que arrepientes de tus pecados, te lo reconoces como Señor y Salvador, entonces pasas a ser hijo de Dios. Número dos, la paternidad por una relación íntima. El concepto y relación de padre e hijo se usa en el Antiguo Testamento, refiriéndose muchas veces, muchas veces, de Dios como padre del pueblo de Israel. En Éxodo 4.22, Moisés hablándole al faraón, dice, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo Mi primogénito Pero este era más que ser Meramente su creador Porque Si tú lees ahí la palabra Y te gusta leer vas a encontrar que Israel Realmente no era un pueblo Muy espiritual Sin embargo Dios dice es mi hijo Pero todos estos textos Hablan de una relación especial Fíjate bien Quiero que te grabes esto El padre de, sobre ti de un cuidado divino y solicitud de parte del padre para ver qué traes igual que como tú eres con tus hijos madres cómo son con sus hijos hijo los chiquean luego tenemos que llegar a los padres y corregir cómo somos con nuestros hijos qué pasó se caen y se raspan y ¿Sí ¿o no Ya está, está la memoria, <risa> afirma cuidado divino y solicitud más aún en el antiguo testamento Dios hablando sobre la casa de David y hablando hacia Salomón el hijo de David, habla como un padre a su hijo y le, y le dice el Señor a David, dice en 2 Samuel 7 14 le dice, yo seré a él por padre, o sea a Salomón y él será a mí como hijo Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Dios declara que su cuidado como Padre será sobre todos aquellos que confían en él como su Dios. ¿Qué bronca estás pasando? ¿Qué problema estás pasando? Mira, confía en Dios, confía en tu Padre celestial. Salmo 113.13 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Eterno de los que le temen. Confía en Dios. ¿Cuál es el problema? Él quiere tener una relación íntima contigo. Mira, yo, yo, no, tengo, yo no tengo un recuerdo de mi papá y todavía vive mi papá. Yo no tengo un recuerdo en el cual yo llegara y me acercara a él Y él me hiciera así en la cabeza o me abrazara. Mi papá fue enseñado muy duro. Esa generación, mi padre tiene 92 años. Esa generación fue enseñada muy dura. A que si tú expresabas algo de tu corazón, er, er, er, er, eras una niña. No es de hombres eso. Si tú llorabas, no, no puedes llorar. Los hombres no lloran. Generación muy dura. Y a lo mejor yo podría tener una imagen del padre como un padre muy duro. A lo mejor tú tienes una imagen de tu padre. A lo mejor fue borracho, a lo mejor fue golpeador, a lo mejor fue violador, a lo mejor abusó de tu mamá, golpeó a tu mamá, un montón de cosas. Y tú tienes esa imagen de tu padre, pero yo te invito a que cierres cierre tus ojos ahorita y recuerda a tu papá terrenal va a decir es que no me no me hagas eso porque tengo que acordarme de mi papá si yo odio a mi papá sabes que tú necesitas tú necesitas soltar eso perdonar eso si el amor de Dios está en ti Hoy tú tienes que perdonar a tu papá. Es que tú no sabes qué fue lo que me hizo. Tú no sabes la vida que nos dio. No, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y lo que yo sí sé es que si tú perdonas, vas a ser libre. ¿Y sabes para qué quiero que seas libre? ¿O sabes para qué Dios quiere que seas libre? Para que puedas recibir el amor del Padre plenamente en tu corazón y quites toda imagen terrenal de un padre y entonces tomes la figura del padre celestial en tu vida y sabes que eso va a traer bendición para tu vida porque entonces vas a tener la bendición del padre sobre ti escúchame esto es bien importante tan importante es la bendición del padre y, y mantén tus ojos cerrados Es, es tan importante la bendición del Padre Que Jesús no comenzó nada de su ministerio Hasta los 30 años ¿Y sabes cuándo fue que arrancó su ministerio? Cuando recibió la bendición del Padre ¿Cuándo recibió la bendición del Padre? ¿Cuándo recibió la bendición del Padre? Cuando se estaba bautizando Y de repente se abren los cielos Y se escucha una voz del cielo, la voz de, de Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sabes qué? Si tú hoy perdonas a tu Padre terrenal, Dios va a hablar sobre ti estas palabras. Tú eres mi Hijo, tú eres mi Hija amada en el cual tengo complacencia. Porque entonces ya no va a ser la bendición del Padre Terrenal, sino va a ser la bendición de tu Padre Celestial que es más arriba, que va a bajar y va a descender sobre de ti y te va a bendecir y vas a ser bendito y bendita en todos tus caminos. El Padre quiere libertad para sus hijos, pero si tú no sueltas a tu Padre Terrenal, estás atado. Estás atado con cadenas a esta persona Yo te pido en el nombre de Jesús Que hoy sueltes y perdones Y recibe hoy en el nombre de Jesús El amor del Padre Del Padre Celestial De nuestro Padre Celestial Hoy es un tiempo de liberación Es un tiempo de libertad Pero sabes que tú tienes que hacer algo tú tienes que perdonar y si no perdonas no puedes recibir el amor del Padre y si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios tú tienes hoy que perdonar para ser libre y libre para qué? para llenar tu copa del amor de Dios del amor del Padre escúchame bien Dios te ama Tu Padre Celestial te ama y hoy ha decretado que es un día de restauración para tu corazón. En este día del Padre. A lo mejor tu Padre ya murió, tal vez no. No importa, perdónalo y suéltalo. Tal vez no le enseñaron a vivir de una forma correcta. Pero Dios tiene un tiempo restauración Dios tiene un tiempo de restauración y Dios quiere hoy relacionarse íntimamente contigo contigo Señor en el nombre de Jesús yo declaro tu bendición de Padre sobre cada uno de los que estamos aquí Señor, y en el nombre de Jesús, con la autoridad que me has dado, Señor, yo declaro, Señor, tus palabras. Este es mi Hijo y esta es mi Hija amada, en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco. Hoy, yo te invito a que hoy descanses en los brazos del Padre Celestial. Descansa hoy en sus preciosos brazos. Vete en sus rodillas. Siéntete abrazado, abrazada por el Padre Celestial. Él quiere tener una relación íntima contigo. Dios el Padre se revela como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación más importante y extensa con respecto a la paternidad de Dios. La vinculación de la primera persona y la segunda persona de la eternidad. En Efesios 1.3 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la revelación teológica más importante del Nuevo Testamento, que Dios es nuestro Padre, la primera persona. El nuestro Padre es Padre de nuestro Señor Jesucristo esta revelación asienta a Jesús como el Hijo de Dios y toda la obra que Jesús vino a hacer es reforzada en la Deidad de Jesús en que Él es Hijo de Dios por eso es tan importante entender la relación de Padre e Hijo de, del Padre, de Jesús con el Padre Porque ellos tienen unidad de vida, unidad de carácter y atributos. Y tan, están tan unidos, que cuando el Padre nos vio a ti y a mí perdidos en pecado, Él los vio a la distancia y dijo, hijo ve, y el hijo dijo, voy, voy a morir por ellos. Y en Isaías 7:14 dice, por tanto asimismo el Señor nos dará la señal, o sea, de cuál Señor está hablando, de Dios Padre. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre, Emanuel. Y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y en Isaías 9, 6, 7 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro y se le llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu moca ¿Cuál es tu problema? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Del oh, ¿Cómo se nos olvida quién es nuestro Padre? ¿Cómo se nos olvida la gran salvación que tenemos, lo que tenemos de Él para nosotros? Se declara que Jesús es el Hijo de Dios, que ha sido engendrado por el Padre. Salmos 2.7, Juan 1.14 y 18, Juan 3.16 y 18, Primera de Juan 4.9, Número 2, el Padre reconoce a Jesús como su Hijo. En Mateo 3.17, 17.5, Lucas 9.35, el Señor Jesucristo reconoce al Padre... La, la primera persona como su padre En Mateo 11, 27 Mateo 26, 63, 64 Lucas 22, 29 Juan 8, 16 Al 29 Juan 33 16 del 33 al 44 y Juan 8 del o 17, 1, todo esto Jesús reconociendo a la primera persona como su Padre número 4, los hombres reconocen que Dios es el Padre, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 16, 16, Marcos 15 39, Juan 1 al 34, Juan 1, 49 Hechos 3, 13 estoy diciendo todo esto para que veas toda la riqueza que hay que te falta por descubrir en la palabra de Dios, para que conoces al Padre el Hijo se manifiesta reconocimiento del Padre, sometiéndose al Padre en Juan 8, 29 y Juan 8, 49 y sabes que? Número 6, aún los demonios reconocen la relación que existe entre el Padre y el Hijo Y tú lo puedes ver en Mateo 8, 29 Veían a Jesús y decían, es el Hijo de Dios ¿Qué pasa con los demonios cuando te ven a ti? ¿Qué pasa con los demonios cuando te ven a ti? Dicen, ah, es fulanito de tal O dicen, Uy, es, el, es un Hijo de Dios De la relación íntima con el Padre Que tú te relacionas con el Padre ¿Sabes qué? Que los demonios van a ver Oye, este cuate Esta chava ¡Wow! Es hija de Dios Es hijo de Dios Y tiemblan Te van a ver y mira está el zócalo Cuando te vean Pero conoces a Dios como Padre Tienes una relación íntima con el Padre Número 4, el Padre de todos los que creen en Jesucristo. Jesús revela al Padre, pero revela que todos somos hijos de Dios para aquellos que hemos creído en Cristo y hemos recibido la vida eterna. Escúchame bien, el hecho de que Dios es el Padre de toda la creación, no asegura la salvación de todos los hombres, ni tampoco le da vida eterna a todos los hombres, si has escuchado de ese tipo de cosas, sácala de tu mente, porque la palabra no dice eso, la escritura, la palabra de Dios declara que hay salvación solo para aquellos que han recibido a Jesús por la fe como su salvación. salvador. Escúchame la afirmación que muchos dicen de que Dios el Padre es el Padre de todo lo material que hay por lo tanto una hermandad universal entre los hombres, no significa que todos son salvos y irán al cielo, la escritura enseña en lugar del anterior que solo aquellos que creen en Cristo yo estoy repitiendo y lo estoy remachando no, y no voy a cansar de repetirlo porque solamente los que creen en Cristo es creen para salvación y son llamados hijos de Dios, Esto no es en el terreno de tu nacimiento natural Dentro de la raza humana Ni en el terreno en el cual Dios es creador de todas las cosas Sino está bien, más bien basado Sobre tu nacimiento segundo O sea, tu nacimiento espiritual Dentro de la familia de Dios Juan 1.12 dice Pero a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios ¿Has creído en su nombre? has creído en su nombre entonces legalmente tenemos potestad tenemos somos se nos ha adjudicado, se nos ha dado, se nos ha otorgado legalmente ser hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, "Así que Todos sois hijos de Dios. ¡Ah, qué padre! No, por medio de la fe en Cristo. Así que todos son hijos de Dios y ahí le cortan. No, por medio de la fe en Cristo, Jesús. Efesios 2, 19 dice, Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros. O sea, ya no estás afuera. Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Efesios 5.1 dice, por tanto, Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Mm. ¡Wow! eso estaba, ¿Cómo yo haciendo esto, yo? yo yo, estaba, oh. Oh. ¿Cómo puedo, Dios? Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Y aquí sí agarrar tu corazón, abrirlo y meter estas palabras y que fueran cinceladas Porque si tú tienes esa certeza de que Dios es tu padre, que eres hijo de Dios, a quien nunca tienes. Es que no puedo cambiar. Tienes tu padre. Padre de todas las cosas, ayuda en el nombre vive en mí el Espíritu Santo vive en ti es la misma esencia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la Trinidad de Dios en ti el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo en ti es esa obra de regeneración que efectúa el Espíritu Santo es por esa obra de regeneración de santificación que te hace un hijo legítimo de Dios y cuando tú haces de Dios Tu padre. Entonces tú puedes exclamar, ama padre. Repito que... Te has relacionado con Dios de esa forma. O te acercas así como dije, oh soberano rey del universo. No está mal. Él es soberano rey del universo. Y él necesitas darle gloria a Él también, y exaltarlo por lo que ves, pero qué tal cuando hay unos momentos de ternura que nunca lo has sentido tal vez de un padre eternal, o de, o de un hijo, cuando tú agarras y te acercas, oh Padrito querido, sabes cuánto tanto te deseo Padre, quiero estar en tu presencia, Padre abrázame, tócame, aquí estoy, aquí está tu hijo consentido, Escúchame, por haber nacido de Dios, eres ya un participante de la naturaleza divina. Y sobre esta base de nacimiento has llegado a ser heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Wow. Juan 1, 12 y 13 dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios y Jesús hablando en Juan 3 del 3 al 6, hablando con Nicodemo le dice, Jesús respondió de cierto, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿acaso he por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió de cierto, de cierto te digo que a menos que nazcas de arte y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Lo que nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y escúchame, subraya este Romanos 8, Romanos 8 del 14 al 16, anótalo ahí. Porque este, este debe ser así un versículo, eje en tu vida, en tu relación con el Padre. Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y escúchame bien lo que sigue, en el 15, pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. Hay temor en tu vida, ¿de qué tienes temor? Fíjate que la palabra dice que no recibiste ese espíritu de esclavitud, así que quítatelo dice no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor sino que recibiste recibiste el espíritu de adopción como hijos con el cual clamamos Aba padre y el espíritu de Dios o sea, el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios así que si no te la crees que eres hijo de Dios el espíritu es el espíritu santo Que juntamente con tu Espíritu que no cree, den testimonio que eres Hijo de Dios. Por eso tenemos tantos problemas hoy en día. Porque no sabemos, no entendemos la dimensión de la relación Padre-Hijo. Primera de Pedro 1. 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su grande misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre de los muertos. Y para que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva dice el 4 para una herencia incorruptible incontaminable e inmarchitable reservada en los cielos para nosotros si esto no te anima o no te cambia el que hacer con respecto a quien es Dios como Padre Te espero en la semana en una consejería. El apóstol Pablo dice que los no salvos son hijos de desobediencia e hijos de ira. Y lo puedes leer en Efesios 2, de 2 al 3. Entonces ningún ser humano puede por su propia fuerza convertirse en un hijo de Dios. Esta es una transformación que solo Dios es capaz de hacer. Y Él la efectúa únicamente en base de la sola condición que Él mismo ha establecido y es que Cristo Jesús se ha creído y recibido en su carácter de único y suficiente Salvador. Escúchame, si tú puedes entender esto hoy, si tú puedes entender la seguridad del amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial, ¿Sabes que Va a ser un gran consuelo para tu vida. Va a ser un estímulo para tu fe. Y va a ser un estímulo para que hoy y Te relaciones más con Él. Dios, primera persona, como Padre de toda la creación. Dios, como Padre por relación íntima. Dios, como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, como el Padre de todos los que creen en Jesucristo. Como Señor y Salvador. Y quiero terminar con este versículo. Y quiero que te lo lleves en tu corazón. Y cierra los ojos. Y escucha lo que dice este versículo. Cierra los ojos. Y escucha lo que dice. Primera de Corintios. 17.13 Yo seré su padre. Y él será mi hijo. O hija. Jamás le negaré mi amor jamás le negaré mi amor jamás le negaré mi amor hoy Dios te está diciendo yo no te estoy negando mi amor pero tienes que relacionarte conmigo como padre Tienes una relación con Jesús, sí Y con el Espíritu Santo Pero y yo como Padre, ¿qué? Yo también soy Dios El Creador de toda obra De toda buena Día y don perfecto Ven a mi Hijo Ven a mi Hija En este día que celebramos El Día del Padre Padre amado, Padre querido Padre precioso papito queremos decirte Señor aquí estamos, tómanos, abrázanos Señor perdónanos si no te habíamos visto lo grande y hermoso que tú eres tu amor y misericordia Señor que está sobre nosotros Señor en esta tarde nosotros queremos decirte ama Padre Amado oh, Padre Ven a mi vida Señor Ven a mi vida Quiero conocerte más Hoy oh, Señor Yo quiero conocerte más Señor. Así con los ojos cerrados Yo quiero terminar con el Salmo 103 Del 1 al 19 Dice, alaba alma mía, oh Señor. Alabe todo mi ser, tu santo nombre. Alaba alma mía, oh Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él te colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades, tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un Padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida es por el viento y desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen, su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto, Y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.